También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del Espacio Publicitario. Argentina. 570. Bueno, continuamos en este programa, esto es uno contra uno. Mucha actividad en el básquetbol argentino, me aclara un amigo... Que, bueno, de, finalmente se, se solucionó lo de Lee Roberts con libertades suchales, así que hicieron un, un contrato este para rescindir lo que estaba pendiente, así que Lee Roberts la temporada que viene puede este tranquilamente jugar en el básquetbol argentino eh, firmaron un contrato de rescisión en el cual el club levantaría la sanción y el jugador renuncia a lo, al dinero que había pedido así que está solucionado el tema de Lee Robert, y está en el mercado, para aquel que lo quiera la temporada que viene, inclusive creo que tiene chance todavía este año de poder jugar ahora en los últimos, hasta, el, hasta que termine la segunda fase, podés meter todavía un, un reclamo. Eh, doctor Grosso, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? Está buen día, muchachos, ¿cómo le va? Bueno, le voy a pedir a Gastón, nuestro operador, si puede subir un poquito más el retorno, porque escucho un poquito abajo. Bueno, estamos muy porque por el, por el tema el rumor que surgió y después hablando con algunos allegados a, a libertad parece que no está en rumor sino que se está tomando una decisión con respecto a la continuidad o no y a la venta de plaza de libertad en la liga nacional para la temporada que viene y lo queríamos consultar a usted en primera persona presidente del club sí bueno mira en principio va, va a escuchar algún ruido algún ruido extraño pues estoy en este momento manejando, estoy entrando en córdoba Este, por lo cual por ahí se puede perder o disminuir el o disminuir el audio, se trata de eso básicamente, ¿no? Eh, bueno, eh, con respecto a lo que me preguntás, sí, estamos, bueno, bueno hablando una serie de acciones que en definitiva eh, se, han, se han determinado en tres reuniones informativas que hemos tenido. Ahora vamos a hacer una, una, una cuarta y luego vamos a hacer una asamblea extraordinaria donde básicamente... Se abordan tres temas una es la reforma de los estatutos otro es eh, la autorización para una venta de lotes de un predio ustedes saben que nosotros en nuestra gestión adquirimos dos hectáreas esas dos hectáreas se tienen que se tienen que poblar en base a la venta de los lotes del viejo predio con lo cual de alguna manera estamos haciendo ese mecanismo de feedback para lograrlo y finalmente bueno es un poco este Eh, el sondeo entre los socios por el tema de, la, de las actividades este, profesionales que sí sin lugar a dudas, eh, sabe que es unchale y si la región está pasando por un momento difícil este, y bueno estamos analizándolo estamos informándole a los socios como corresponde porque son de últimas quienes van a tomar la opinión una opinión final eh, de llegar a un nivel de razonabilidad a un nivel de austeridad y ponernos a la altura de las circunstancias, pero para nada ha decidido o se ha decidido, se ha decidido eh, ni vender plaza, ni abandonar este un torneo u otro, ya sea de fútbol o de básquet. Sabemos de que teóricamente algo tenemos que hacer porque este, las actividades no se pueden llevar el 70% del presupuesto general del club, en esto estamos en un todo de acuerdo en la última reunió más de 100 personas y bueno el punto esencial era saber qué opinaban al respecto de esto y bueno todos se dieron cuenta de que no podíamos seguir en estas condiciones y bueno vamos a tomar alguna medida es un momento razonada es sumamente pausada eh, y obviamente donde tengan un alto nivel de participación pero no se ha tomado ninguna ninguna decisión después los comentarios bueno sí, este eh, hubo opciones hubo comentarios hubo inclusive dentro de la misma reunión, que nosotros las aceptamos, prometimos analizarlas y bueno, este, ahora próximamente vamos a hacer una nueva reunión informativa para poner un poquito más la asamblea porque es un tema sumamente delicado y queremos que todo el mundo esté, o por lo menos la mayor cantidad de socios esté realmente presente y participando, eh, no solamente participando, sino involucrándose en todo esto, ¿no? Estamos hablando con el doctor Grosso, presidente de Libertad de Sunchales, eh, acerca de, del futuro de Libertad en cuanto al básquetbol, que es el, el, el mesquilla que nos interesa. este Obviamente, eh, Grosso y toda la gente tienen que pensar en el, el bienestar del club general. Eh, en esa primera reunión que hubo eh, para votar por fútbol o por básquet o por las actividades profesionales, ¿puede ser que el fútbol haya tenido un 60% de aceptación contra un 40% del básquetbol? No, en, realidad, en realidad lo que se pidió, se pidió un sondeo de opinión porque obviamente cuando vos presentás números por ahí hay silencios que, que, que se tienen que, que, que deshacer como para trabajar sobre las opciones y en realidad en realidad este, este, este, todo el mundo pensaba en que se podía seguir participando este, en, las, en las dos actividades eh, porque bueno, tuvimos una serie de opciones para, para elegir Y en realidad, claro, lo que ocurre es que en el caso del fútbol eh, más no se puede bajar, o sea, vos estás jugando en Federal A, si decidís irte del Federal A te va directamente a la liga, no tenés posibilidad de comprar plaza ni nada por el estilo. En el caso del A, que se puede teóricamente hacer este intento, aunque es muy difícil y menos para libertad, que integra, bueno, el seno de, de, de la mesa mayor de la asociación de clubes, no sé no se... No se puede y tampoco por ahí se quiere, pero bueno este esto te vuelvo a repetir Sí, existió un reflejo como vos decís pero no es definitivo porque también bueno hay que mostrar este algunas este algunos algunos números nuevos algunas instancias nuevas eh, en el fútbol también han cambiado algunas cosas desde que tuvimos esa reunión en el formato del torneo lo cual teóricamente lo hace con una erogación más importante entonces todo eso se tiene que saber, por lo tanto no no no se ha definido, te vuelvo a repetir, ningún aspecto, por más que existió en su momento alguna tendencia, que por supuesto le debemos prestar atención. Doctor, ¿puede ser que la, la, eh, la deuda de eh, libertad o de Hacienda, entre, la, entre las dos actividades o la de PIB en general, asciende a 5 millones de pesos? No, perdóname, no te entendí. ¿Puede ser que la deuda del club, la deuda general entre el fútbol, el básquet y otras actividades, ascienda hoy a 5 millones de pesos? No, mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos un déficit eh, un déficit eh, mensual que orilla entre 200 y 250 mil pesos por mes, 300, depende obviamente la, la, la, el déficit mensual operatorio. Eh, la economía del club, y eso se va a reflejar en los balances, la economía general del club está... Eh, ...balanceada... ...el tema es que teóricamente... ...las actividades profesionales hacen de que de pronto... este ...ese balance se quiebre... ...entonces bueno, nosotros hasta junio... ...vamos a... vamos a ...seguir de esta manera... ...vamos a tratar de resolver los problemas... ...no es esa cifra... ...esa cifra es absolutamente exagerada... Eh, ...sí puede llegar a ser una cifra que dirige... Eh, eh, ...tal vez el 50% de lo que estás hablando que va a ser eh, absolutamente este pagable y va a ser manejable porque vos sabés que vos tenés responsable por 12 cuando jugás a veces por 10, con lo cual teóricamente nosotros entendemos que vamos a va, vamos a cubrirla sin dificultades. El problema está de que si vos trasladás o traspolás esa deuda que hoy puede ser de, de, de, de, de 2 y 2,5 la puedas pagar para abril, mayo del año que viene, lo transformás en 10 o 12 millones de pesos, cosa que por supuesto... Eso claro. es que hemos mostrado, eh, y ahí ya va a ser imposible empalearlo, ¿entendés lo que te digo? Este, bueno, y, y en cuanto, a ver, para lo, los que estamos en el básquetbol, ¿no? Yo sé que usted piensa más en forma global y está bien, porque es el presidente de Libertad. ¿Cuándo tenemos que esperar a ver para saber si Libertad puede jugar o cuáles son los próximos pasos para saber si Libertad va, va a continuar en la categoría? Y en caso de que no lo haga, si ¿sí va a jugar el TNA, ¿no? Mira, yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas eh, eh, estamos haciendo las cosas como corresponde, eh, pausada y ordenadamente. Tuvimos las reuniones con todos los socios. Este, tuvimos una reunión con los sponsoros principales el viernes pasado. Eh, ellos tienen una idea una idea formada que más o menos este, eh, básicamente se basa en el apoyo este, ineludible a esta directiva y obviamente con algunos ingredientes de parte de cada uno, lo cual es razonable y eh, tenemos ahora una reunión en esta semana para fines de semana a principios de la vota con ex presidentes como para hacer partícipes a todos este y luego vamos a el, el, el lunes tenemos una, una, una reunión como para aprobar los puntos que te decía antes de estatutos y de lotes y luego, y luego vamos a ¿no? hacer una nueva reunión informativa para pasar a la reunión extraordinaria que calculo yo será aproximadamente este ...aproximadamente en 15 o 20 días... ...y hasta que duren las actividades profesionales... ...porque, imagínate vos... ...que estamos hablando, o se está hablando... ...porque nosotros en realidad no lo hacemos... ...nosotros hablamos de, de razonar... y de, de, ...de poner austero... ...y de bajar los presupuestos... ...pero no estamos apuntando absolutamente a nada... yo tengo dos actividades que están jugando... ...a instancia importante, ¿me entendés? ...entonces me parece que ser apresurado... ...en este tipo de cosas va en contra de los intereses este, deportivos, que son los que deben primar, porque para eso estamos. si primero están los intereses deportivos y luego ver cómo los resolvemos económicamente. Entonces, me parece que esto está de la mano de que primero tiene que terminar de participar las dos actividades como para que no se sientan condicionadas bajo ningún tipo de aspecto. Una vez que esto ocurra, y razonablemente haremos. Los tiempos son los que sobran. Porque lo único que nos puede correr sería la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria no hay problema que le hagamos entre junio y julio, con lo cual, teóricamente, es extraordinaria, que determinaría si Libertad sigue jugando o no, a lo que vos me estás preguntando, este, obviamente tenemos los tiempos para eso, o sea que no estamos apresurados en esto. Eh, los tiempos nos marcarán un poco la terminación de los torneos, es así más o menos. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, gracias por eh, sacarnos esta duda que teníamos, lo vamos a estar molestando. ¿eh? Como no, cuando ustedes quieran. este quería hacer una referencia respecto al tema de Robert. El tema de Robert, como decimos, quedó arreglado. Queda, sí, una situación de gratitud que espero que Robert y, y su representante lo cumplan en el sentido de que, teóricamente, tenía que ver una nota de descargo en función de, de la manera que, que se había ido Robert en la institución. Este, eh, simplemente este lo digo porque por ahí esto no sale a publicidad Este, nosotros no lo vamos a condicionar porque hemos firmado su libertad y solamente una situación de caballeros que entiendo yo que cuando se prometa una cosa se debe cumplir en modo tal de que, que sería bueno que esto se cumpla ¿Mm? nada más te hago simplemente la aclaración está muy bien, está muy bien un abrazo y, y estaremos manejándolo ¿eh? no, por favor A disposición de ustedes. bueno el presidente de libertad el doctor grosso esté hablándonos de, de, este, de esta actualidad del conjunto de sunchale había surgido fuerte el rumor y estábamos este bueno preocupados un poco no para para saber a ver qué cómo va a seguir esta esta cuestión de libertad de su